La forma como vamos a trabajar estas dos cartas, la carta de San Pablo a los Gálatas y la carta de San Pablo a los Romanos, nos, eh, nos da la impresión, nos da la intención de verla como un todo. En los cursos de hermenéutica que nosotros trabajamos, hay una parte que nosotros no explotamos y básicamente es el contexto situacional ¿Verdad? Eh, ¿Cuál es el rostro? ¿Cuál es eh, eh, el contexto que está sucediendo ahí? ¿Cuál es la expresión incluso que tiene el autor eh, y los autores eh, de la Sagrada Escritura cuando van a escribir el texto? Por ejemplo, mire, ¿cómo llega a San Pablo la noticia de que las cosas en Corinto se están poniendo sumamente complicadas? pues obviamente llegan con preocupaciones eclesiales de que la cosa en Corinto se está poniendo difícil, desórdenes morales eh, eh, formas extravagantes incluso de acercarse a la comunión con el Señor eh, formas en las cuales por ejemplo se le dice al mismo Pablo mira Pablo las cosas están saliéndose de control, por esta esta, esta y esta razón y le especifican a San Pablo cuáles son las razones por las que la iglesia de Corinto está abusando de las, de, las, eh, de las herramientas que Dios les ha dado entonces, San Pablo yo creo, yo creo esa es parte de lo que yo me permito creer se puso a orar y en el momento de orar dijo bueno, voy a escribir una carta y se sienta a eh, pensar, estructurar una carta y la carta comienza con algo bien particular y bien simpático reflejando el llamado del apóstol y además las características propias del apóstol el apóstol no es un sobalevas, y ustedes saben qué significa eso, no es una persona aduladora, ¿verdad? Sin embargo, fíjense ustedes, después del saludo, San Pablo dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. San Pablo, ¿estás seguro que le estás escribiendo a los corintos con esa con esa insinuación? Sí. Ah, es que San Pablo, a pesar de que está molesto, con la gente de Corinto porque ya sabe no solo lo que está sucediendo sino cómo va a escribir San Pablo hace esto su doctrina y su fe no interfieren en su enojo o la situación pastoral que en ese momento está pasando ahora una carta que trabaja el aspecto del enojo del apóstol pero también la forma pastoral del del apóstol es precisamente la primera carta a los corintios por la vida moral que viven estos personajes pero la carta a los gálatas ya no es la vida moral la que ha enojado a San Pablo es su concepto de fe es su doctrina es cuán bien parados estamos nosotros ante las situaciones que oímos y que vemos dijo el predicador anteriormente o sea ¿cuál es su doctrina? porque la doctrina nuestra tiene que responder también a nuestra acción pastoral ah, eso que les estoy diciendo es una fórmula pastoral o sea usted no hace una pastoral por la moda usted hace una pastoral que se desprende del análisis bíblico y teológico y entonces hace tal cosa por ejemplo Cuando ustedes recibieron un curso de teología del Antiguo Testamento, o algunos de ustedes conmigo, yo les mencioné porque yo no, yo no puedo, cuando caso a una pareja, darle Santa Cena en el matrimonio a la pareja. Eso se mira muy romántico, sí, pero yo no actúo por romanticismo. Ah, ¿saben por qué no? Bueno, se hacen unas iglesias evangélicas, más de algunos saben que se hacen algunas iglesias evangélicas. Es que se mira tan romántico que el par de pajaritos se dan ahí la, la Santa Cena y el pan y el vino. Sí, pero lo romántico no me quita a mí el, el, el actuar y el transformarme como un pastor que, pastor que responde a principios bíblicos y teológicos. ¿Por qué no le doy la Santa Cena? Mm, primero, porque la Santa Cena es fruto de la comunión no de un par de pajaritos que está ahí casándose. dos, yo no soy católico, y yo no soy anticatólico, pero yo no soy católico, y el católico tiene al mismo lado el matrimonio como sacramento que la comunión, para mí no, el matrimonio es un oficio pastoral que yo hago, pero por encima de eso está el sacramento del bautismo y de la comunión, salvo hermanos por ejemplo cuáqueros o amigos, que no tienen ningún sacramento, o si hay algún hermano de la iglesia de Dios, que tiene un tercer sacramento, o un nazareno, que es el lavamiento de pies, ¿verdad? bueno, eso quiere decir, eso quiere decir, que entonces, mi postura teológica, de que yo no doy la santa cena, porque es superior al, al, al casamiento, al matrimonio, y además, porque es un acto comunitario y no para dos personas, hace que yo responda pastoralmente, solo que con un fundamento teológico. ¿ya? Entonces, Gálatas nos va a presentar ese desafío, ese desafío en forma general, nos va a presentar el enojo que tenía el apóstol. Mire, el enojo que tenía el, el apóstol, la situación que el apóstol está viviendo por dos situaciones en particular se está presentando en la carta a los gálatas una situación pendular ¿qué quiere decir esto? que la iglesia está pendulando de uno y otro lado y no mantiene una equidistancia ¿cuál sería la equidistancia? exactamente lo que usted está pensando mantenerse firme En la doctrina que han recibido de los apóstoles ¿Verdad? Que se estaba pensando? Vio que yo sabía que usted estaba pensando en eso Esa es la equidistancia Mantenerse firme en la doctrina de los apóstoles Pero la iglesia históricamente, le cuento Que ha pendulado entre un extremo y otro extremo Recuerden ustedes del péndulo del reloj ¿Verdad? Aquí va pendulando de un lugar a otro Pablo se encuentra con que la iglesia que está ubicada en el área de las galaxias está pendulando y sabe cuáles los extremos del péndulo la herejía y el liberalismo está pendulando entre la herejía y el, y el, y el secularismo está pendulando entre la falsa doctrina pendula hacia el liberalismo y la vida liberal que está viviendo ese pueblo. Pablo reconoce que el trabajo pastoral también implica enmendar teológicamente la situación. Y en medio de la, de la, de la, de la forma como nosotros vamos a encontrar el bosquejo, vamos a ver que de alguna manera lo que vamos a ver en el corazón del, de la, del autor, que en este caso es Pablo, es un alegato vibrante Pablo es alguien apasionado por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? No es, una, no es un apóstol de moda hoy hay pastores de moda que se permiten el lujo de decir herejías y toda la gente les aplaude Pablo no Pablo mantiene una clara orientación teológica que determina toda su vida eso quiere decir que en medio de cómo nosotros vamos a bosquejar este libro vamos a encontrar una introducción y un trasfondo de la iglesia a, a los Gálatas o la, la, la región de la Galacia vamos a encontrar un tema que nos plantea el autor vamos a ver al autor quién es Pablo cuál es su trasfondo cuál es eh, su educación un, un poquito por lo menos que nos aproximemos a su educación, su formación ¿Verdad? ¿Cuál, es, era, ¿Cuál era el perfil del apóstol? Ah, para eso vamos a utilizar el, el, el aporte que nos hacen grandes autores como Gunther Borkan, por ejemplo, Pablo de Tarso, o Giuseppe Barbaglio, que también es un gran autor que perfila al apóstol San Pablo. Pero también vamos a usar algún latinoamericano como un amigo mío y uno de mis docentes, Samuel Pagán, uno de los traductores y coordinadores de la NBI, la nueva versión internacional que hemos tenido aquí en Guatemala para ayudarnos a instruirnos. Vamos a ver entonces al autor el lugar, la fecha de la epístola de los Gálatas, vamos a ver al destinatario y propósito, quién es la iglesia, vamos a verla también, vamos a analizar, vamos a tratar de meternos en la iglesia de, los, de las Galacias, la iglesia de los Gálatas, para comprender también la situación de los hermanos, vamos a ver su contenido, resumen, y algunas peculiaridades de la carta, que en este caso vamos a tener palabras claves, ideas características, grandes doctrinas y pasajes famosos. Ahora, comencemos entonces. Mire. Como como nosotros somos estudiantes de teología y nuestro principal texto, el que no tenga este texto está pasando por la calle de las amarguras. El principal texto es la Sagrada Escritura. De ahí partimos, ¿verdad? De ahí partimos. Muy bien. Mire, dice Maurice Roberts, el error raras veces está totalmente equivocado ah, ¿qué quiere decir que el error no necesariamente es todo está mal más de algo bueno hay verdad, nosotros no somos como las, las las artistas de telenovelas se recuerdan hermanas se recuerdan las artistas de telenovelas o son totalmente buenas o totalmente malas no, así no es la Biblia la Biblia nos perfila a un padre de la fe como Abraham, por ejemplo, en algunos momentos queriendo prostituir por dos ocasiones consecutivas a su esposa. Así nos presenta la Biblia. O sea, el claroscuro de cada uno de los personajes. David danzaba, sí, pero era un terrible pecador. Ese era... ¿Sabe usted que David tenía origen guatemalteco? enamorado y medio usted ay mire pasaba cualquier diaconisa con falda y ahí estaba David ya viendo cómo le ponía el ojo David era así pero era un personaje que según la Biblia fue conforme al corazón de Dios así, así es la Biblia nos perfila al hombre tal como es con sus características buenas y aún las malas vamos a ver entonces esto Y termina diciendo él en esta cita que tenemos en la introducción, a menudo es una media verdad enseñada como si fuera toda la verdad. O sea, vamos a ver las virtudes que el mismo San Pablo menciona a los gálatas, pero también sus defectos. Ahora, básicamente el gran problema de San Pablo que se presenta pastoral es la forma ingrata. La herejía consiste en la judaización de los miembros de la iglesia a los galatas. Mire, ese esa palabrita esa palabrita se nos tiene que quedar. Esa palabrita. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis que San Pablo quiere destacar, que está sucediendo como error es la judaización del pueblo cristiano. ¿Qué implicaba la judaización? ¿Verdad? ¿Qué implicaba Implicaba la falta de respeto a la gentilidad ¿qué quiere decir eso? que la persona que se hacía cristiano no siendo judío no tenía que adoptar la cultura ni la cosmovisión que los judíos tenían porque no necesitaba un paso previo para ser cristiano hay que ser judío ¿quién dice eso? nadie San Pablo lo va a criticar porque los primeros pastores lo que hacían era responder a su cultura eso le pasó a la iglesia latinoamericana guatemalteca, centroamericana muchas veces para ser un pastor nativo se necesitaba imitar a un misionero en este caso los primeros que nos evangelizaron fueron norteamericanos y a veces ese era nuestro modelo ¿verdad? y algunas personas pecaron de Ser imitadores de los misioneros. Vaya que don Billy Graham lo mencionó en alguna ocasión con este dicho. Bienaventurados nuestros imitadores, porque ellos heredarán nuestros defectos. Está bonito, ¿verdad? Bienaventurados nuestros imitadores, porque ellos heredarán nuestros defectos. Entonces San Pablo se da cuenta que el gran problema es una herejía judaizante que desacreditaba a San Pablo. Fíjese que prácticamente le movían la silla a San Pablo. Prácticamente San Pablo se quedaba sin fundamento cuando se dedicó a la predicación a los gentiles, básicamente porque les decían, "No, no, no, no, Pablo está equivocado." El, el líder, ustedes acaban de recibir una conferencia sobre liderazgo, el líder está equivocado y cuando el líder está equivocado el, el suelo se vuelve arenoso se vuelve fangoso ¿verdad? y esto es lo que estaba sucediendo pero no solamente a San Pablo el evangelio que San Pablo había traído a la región de Galacia en el primer viaje misionero porque esta región se fundó desde el primer viaje misionero en, con San Pablo ahora decían que para que una persona sea salva necesitaba circuncidarse y guardar la ley de Moisés imagínense ustedes ¿verdad? y eso era dolorosísimo imagínense ustedes un cristiano a los 22 años sin anestesia ¡Juas! circuncidado ¡ay qué dolor! Pero no solamente el dolor Sino lo que llevaba implícito Guardar todas las ordenanzas De la ley de Moisés Ese problema venía a ser bien recurrente En la iglesia de los Gálatas La otra cosa Otros pensaban que aunque somos salvos por la fe en Cristo Jesús Hay que guardar los rituales de la ley Para santificarnos Por ejemplo Cuando nosotros hacemos el, el, el digamos el oficio, el oficio que hacemos de la presentación de niños, cuando usted analiza el texto de la Sagrada Escritura, realmente lo que estaba haciendo José y María era cumpliendo el rito de su purificación. El de José y María. Ajá, exactamente. Y entonces llevaron al niño y lo presentaron. Nosotros en la iglesia evangélica lo hemos usado para justificar una práctica de, eh, de que el niño sea parte de la iglesia es un bautismo sin agua, es un bautismo seco ¿verdad? mire, traemos a este niño, va a ser de la comunión, pero todavía no lo vamos a bautizar entonces, ese dice ahí en, en, en el mismo evangelio de Lucas fue una, un rito de la purificación de ellos Y entonces, como dice el Levítico, y ellos eran pobres, en lugar de traer un carnero, trajeron dos palominos, dos palomitas, ¿verdad?, para hacer el rito de la purificación, conforme la ley de Moisés. Ahora, no todos los ritos eran malos, eso es a lo que decía, por ejemplo, aquí el autor Roberts, por ejemplo, Jesucristo iba a la sinagoga, como era su costumbre, Jesucristo iba a celebrar la Pascua Y eso lo dicen los evangelios Como era su costumbre Jesucristo iba a Jerusalén Descendía a Jerusalén para celebrar la Pascua Como era su costumbre O sea, esos eran ritos Eran parte de las costumbres Pero no eran malas El gran problema eran aquellas que determinaban la salvación ¿Verdad? Fíjense ustedes Aquí en Guatemala, ¿se recuerdan qué, quería, qué quiere decir CEPAL? El Servicio Evangelizador para América Latina. CEPAL con S, ¿verdad? CEPAL con C es una institución económica a nivel latinoamericano. Pero CEPAL con S, que estaban aquí muchos misioneros trabajando en eso, hicieron hace un promedio de unos seis o siete años. No me recuerdo no exactamente la, la fecha. Hicieron, si alguno de ustedes sabe acerca de muestreos, investigación de mercados, sabe que una muestra en Guatemala de 10.000 mil personas es una muestra significativa, con 0.5 de error, de margen de error, y los 10.000 mil entrevistados eran cristianos evangélicos activos en las iglesias evangélicas de Guatemala. Y no solamente tuvieron una parte de investigación del crecimiento de la iglesia, sino que también la calidad de cristianos. Y saben ustedes, uno uno de cada tres cristianos evangélicos decía que algo más había colaborado en su salvación. O sea que solamente dos de tres decían que Jesucristo era suficiente para ser salvo para darnos a nosotros la salvación uno de cada tres eso es bastante hermanos o sea el 33% de la iglesia evangélica en Guatemala diciendo que aparte de Jesucristo algo más contribuye para su salvación ah ah ah momento ahí la luz se nos puse a María o paso o me detengo verdad no me dan mi calcomanía si me dan una multa pero mire de verdad esa luz se alumbra en los pastores ¿Qué estamos diciendo en la iglesia? Porque a mí me enseñaron en una iglesia que si yo no iba a la iglesia, saber si era salvo. O sea, Cristo más ir a la iglesia. No, no, no, no, momento. San Pablo se pone así como, como en el avispero. San Pablo dice: no, no, no, no, señores. ¿Verdad? No es cumpliendo la ley, no es circuncidándose. Pablo declara el evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Que somos salvos por Jesucristo únicamente. Aparte de la ley y que somos santificados por el Espíritu de Dios y que este Evangelio fue recibido de Cristo, no de hombres. O sea, si usted mira ahí, ese es el resumen. Esta es la resuma prácticamente de la Carta a los Gálatas. El único Evangelio es el de Jesucristo. La única forma de ser salvos es por medio de Jesucristo. Eso quiere decir, eso quiere decir que ni aún el bautismo en agua es para salvación. ¿Verdad? Fíjense usted que nosotros en la práctica, ahora veamos en lo práctico, fíjense usted que en la práctica muchas veces los pastores dicen, hermanos, el viejo hombre se queda aquí en las aguas bautismales. Ese es un error. El viejo hombre no muere ahogado el viejo hombre muere crucificado ¡ah! ¡ah! entonces vean ustedes nuestras prácticas pastorales tienen que tener cargas teológicas ¿verdad? ¿para qué sirve el bautismo? para identificarme, para ser parte del cuerpo de Cristo Jesús no me sirve para que yo muera ahogado ahí el viejo hombre muera ahogado blup, blup, blup, blup, blup. no, no, no el viejo hombre muere crucificado con Cristo estoy yo juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí o sea, San Pablo tiene ese claro concepto eso quiere decir eso quiere decir que una persona muriendo y habiendo confesado que Cristo es el Señor no lo bautizamos, no importa, es salvo ¿Verdad? yo me pongo a pensar bíblicamente en el ladrón que muere al lado de la cruz del Calvario con Jesucristo la Biblia verde, ustedes saben cuál es la Biblia verde le pone una coma de más y le dice te digo hoy coma que estarás, escatológicamente ellos justifican que los que mueren están en un sueño eterno y entonces con la coma ya la hicieron te digo hoy dice esa Biblia coma que estarás futuro escatológicamente en el futuro conmigo en el paraíso no, no, no la Biblia que nosotros usamos y, y la traducción griega dice te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso o sea quita la sombra de la duda escatológica ese texto por una coma se bautizó no fue al culto no Para los hermanos, digamos, que le dan un énfasis a la teología de la prosperidad, ¿alguna vez diezmó? No. ¿Sembró a futuro? No. ¿Verdad? No sembró a futuro. Los hermanos se ponen histéricos con ese texto. ¿Por qué? Porque la teología de la prosperidad, si usted no da, probablemente no es algo. O sea, otra vez, los problemas modernos y contemporáneos que se presentaron en Gálatas. Entonces de alguna manera nosotros tenemos que ver eh, los énfasis que San Pablo va a trabajar en esta estructura de este libro ahora, otra cosa, muy particular nosotros vamos a ver en una región tan amplia y tan vasta que uno de los viajes misioneros de San Pablo fue por el Asia Menor esta parte del mundo Conocido En ese tiempo fue un alivio Un oasis Recuerden ustedes que ¿Dónde estaba Pedro escribiendo la primera carta? De Pedro En el Asia Menor Y aquí En el primer viaje misionero San Pablo nos va a presentar Que ha estado fundando iglesias En el Asia Menor Por el área de Bitinia y del Ponto Por ejemplo Por el área cerquita de, de, de Libia Esas partes bajas del Asia Menor Les voy a decir algo que ustedes van a encontrar en el texto... ...pero se los anticipo. Hay dos posturas. La una habla de que fue dirigida la carta a los Gálatas del Norte. Esos Gálatas, los, los Gálatas del Norte... ...parecieran ser más europeos. ¿Verdad? La región de la Galacia. De lo que posteriormente iban a ser los Celtas. El texto nos va a ayudar a identificar que eran más que europeos, los gálatas, eran asiáticos, de la parte de Galacia del Sur. Usted va a encontrar en sus estudios, autores que van a decir que son galatas del norte, que entonces son europeos, y los galatas del sur, que entonces son asiáticos. Y la mayoría de autores serios va a decir, no, no, no señores, tienen razón. En la antigüedad Galacia se conocía, no a una región de Europa, sino que una región de Asia. Eso quiere decir que eran orientales. ¿Saben ustedes que los judíos también son orientales? ¿Saben ustedes eso? Los judíos eran orientales. ¿Quiénes son orientales en el contexto donde nosotros estamos? Ah, Ricardo Kim es oriental. Pero los indígenas guatemaltecos son de raigambre oriental también. ¿Verdad? Mientras que nosotros y a nosotros nos occidentalizaron. Eso quiere decir que aún las mentalidades y las cosmovisiones, por ejemplo, son diferentes. La cosmovisión de un oriental, como el habitante de la galaxia, era una cosmovisión bastante parecida al judaísmo. Si nosotros vemos eso, por eso es que ellos eran proclives a aceptar las prácticas místicas de los judíos porque eran también de origen oriental y no eran de origen occidental como por ejemplo la carta a los romanos que ahí sí vamos a encontrar un mundo occidental diferente entonces quiere decir que la carta a los gálatas eh, yo me atrevería a decir me atrevo a decir verdad y por eso le digo no es esta pero la única posición pero me atrevería a decir con la mayoría de autores serios, que los hermanos de las galaxias a los que Pablo les dirige su carta, son hermanos asiáticos, que viven en la región del Asia Menor, y por ende son orientales, y por ende proclives también a adquirir las prácticas de los judíos, porque los judíos tenían prácticas, orientales, místicas le voy a poner un ejemplo que yo lo puse así, eh, aquí hace algún tiempo ¿qué es pecado para nosotros? Ah, lo que yo hago ¿Verdad? lo que yo hago esa es la forma tradicional que una persona con mentalidad occidental dice pero como yo fui misionero con los indígenas quechís el quechís me dice oh, vos tanto que estudiaste y todavía sos brutito pecado es tener negro el corazón me dice un hermano a mí ¿qué quiere decir eso? ah, no es lo que yo hago sino lo que yo soy ese es el pensamiento de uno oriental versus uno occidental y si usted se da cuenta esa es la respuesta que tenemos en las iglesias cuando algunos de nuestros hermanos miembros pecan Eh, hermano, es que el diablo me tentó ¿por qué no asume con gallardía su responsabilidad? hermano, tiene razón me, sed, me dejé seducir por el pecado y la molé eso no lo dicen le voy a poner un ejemplo que yo le ponía a los muchachos del, muchachos del día martes ¿verdad? fíjese que viene y un niñito nuestro que está comenzando a caminar, se golpea con el púlpito, púlpito malo, golpeó al nene Y entonces ya después el nene va caminando, se tropieza, no asume su responsabilidad desde el principio. ¿Por qué? Nosotros le decimos, malo púlpito, golpeó al nene. Esa es en la forma tradicional que nosotros educamos a nuestros niños en un ambiente occidental. Cuando crecen, choqué, es que fíjese, mamá, que ese tipo venía ebrio. Nunca tuve yo la culpa, ¿verdad? Eh, embaracé a mi novia. Eh, es que ella no se cuidó. ¿Cómo no? ¿Acaso no es esa la respuesta que nos dan muchas veces en las iglesias? O el diablo, ¿verdad? O el mundo, o la tentación. El, el oriental tenía una cosmovisión diferente. Todo lo que hacía, sembraba su tierra para la gloria de Dios. ¿Verdad? Hacía hijos para la gloria de Dios. En cambio aquí, en el mundo occidental, lo material y lo espiritual lo material y lo espiritual ¿quién dice eso? eso no es bíblico ¿cómo es eso? lo material mi trabajo material dicen los laicos en la iglesia ¡no hombre! eso es para la gloria de Dios es su trabajo ministerial todo es integrado Pablo estaba luchando con esas personas Pablo estaba luchando con esas personas entonces hay una cosmovisión aquí Hay que comprender que esta región es una región que cobra fama más o menos en el siglo cuarto antes de Cristo, en el tiempo de Alejandro Magno, en el tiempo de Alejandro Magno. ¿Se recuerda usted que como ya recibieron algunos cursos fundantes, se recuerda usted que de moda estaba ya la filosofía? Ya había nacido la filosofía en el, quinto, en el siglo sexto, quinto, el mismo Alejandro tiene por... Eh, por, eh, por padrino por ayo, por instructor por asesor, por consejero a un gran filósofo y por eso es que Alejandro en ese tiempo funda la ciudad de Alejandría y en medio de Alejandría una de las ciudades más importantes y además una biblioteca importante de donde surge lo que posteriormente nosotros conocemos como la Biblia de los 70 o la Septuaginta en ese tiempo es que se da la época en donde los dominios que Alejandro tenía... se divide una parte en lo que nosotros vamos a conocer... de la galaxia menor o la galaxia, ¿verdad? bajo las manos de un rey que sucede a Alejandro... los reyes seleucidas... los reyes seleucidas que tomaron esa parte, ¿verdad? esa parte del Asia Menor principalmente el área y la región de Siria exceptuando Licia y también Caría en la costa sur y estos básicamente, por ejemplo, Bitinia, Licia, Caría fueron gobernados por los Ptolomeos de la región de Egipto entonces, ¿quiénes gobiernan en la región donde Galacia está ubicada? los Seleucidas, los Seleucidas, están allí, ¿verdad? Bitinia, Ponto y Capadocia se independizaron. Pero lo vamos a ver ahí con cierto detalle. Muy bien. Ahora, cuando llegaron, cuando llegaron de alguna manera ciertos invasores de, de, de origen celta, los invasores celtas, eh, conocidos como galos, ¿verdad? Procedentes del, de la región que hoy pertenece a Francia, llegaron a esta región. ¿Qué quiere decir eso? Que a Asia Menor, que a grupos de origen oriental, llegaron invasores galos. Por eso es que los franceses prácticamente son de origen galo. ¿Verdad? Llegaron esas personas europeas. Esto fue en los siglos segundo y primero antes de Cristo y el Asia Menor fue gradualmente conquistada, posteriormente, de los galos, de donde vienen los franceses, por los romanos. Eh, por supuesto, ahí hubo un poquito de influencia griega, principalmente en el comercio, eh, las, las telas eran famosas en esa región, las conquistas griegas eran famosas, pero durante la mayor parte del siglo I y II Cristo Esta región prosperó bajo el dominio romano. Eso quiere decir que cuando nace Jesús, el dominio romano ha traído grandes beneficios a la región y aparte de grandes beneficios, un florecimiento en todos los aspectos de esta misma región, principalmente por su cultura griega. Ahora, esto trajo consecuencias. Por ejemplo, las consecuencias son el choque cultural el choque cultural, el choque cultural entre un mundo tan occidental como el griego y un mundo tan oriental del Asia Menor. Les voy a volver a contar una historia. A mí me correspondió llevar a una amiga, pongamos amiga, gringa, ¿verdad?, a la región con las hermanas Quechis. Y la gringa iba con sus pantalonetas color kaki. Eh, típicas, verdad, con sus zapatos tenis, sus calcetitas dobladas, su mochila, sus lentes oscuros, ¿verdad? Y cuando llegamos con ella a la región de las de, de las hermanas quechis, las hermanas estaban torteando. Y como ellas tortean hincadas, ahí está el fuego, y hay muchísimo calor, ellas usan de la cintura para arriba desnudo, ¿verdad? Y eso es parte de la cultura de las hermanas Quechis. Y entonces la gringa vio y dijo: No, no, no, no, mira esas hermanas, ¿son cristianas? Sí, están en pecado, me dijo. ¿Por qué? Porque estaban enseñando los pechos. Pero las hermanas que chisme me dijeron, ¿y vos te pensás casar con ella? Esa no es cristiana, me dijeron. ¿Por qué? Le está enseñando las piernas. A ver, ¿qué quiere decir eso? que culturalmente eso en misiones en teología de las misiones se llama el choque cultural aquí se da la, la, el florecimiento de la cultura griega pero es una cultura conquistadora avasalladora en esta región de Galacia y por el otro lado la cultura nativa primigenia que en este caso es de origen oriental eso se da como un choque se da un choque, ya cuando la iglesia nace, ese es uno de los choques que tenemos, ese es uno de los choques que tenemos, el choque entre la cultura que por lo menos quiere mantener un legalismo y por el otro lado el choque de una cultura que quiere volver liberal el asunto, secular el asunto, ¿acaso no en Guatemala el gran problema de nuestro cristianismo es que tenemos un cristianismo secularizado?, ¿Acaso esa línea fina que había entre el mundo y la iglesia, hoy está anulada? Claro que sí. ¿Verdad? Y nosotros llamamos a eso, técnicamente, posmodernidad. Pero realmente provoca cierto problema de choque entre la contracultura cristiana y la cultura del mundo por un lado pertenecemos a la cultura del mundo porque vivimos en él pero por el otro lado viene los valores del reino versus los antivalores del mundo le voy a poner dos ejemplos con dos de sus presidentes por quienes ustedes votaron a mí me consta uno la constitución dice que la base de la sociedad de Guatemala es la familia y tuvimos un presidente que se jactaba de ser adúltero dos dice la constitución que nosotros velamos por el bien común y se preserva la vida por sobre todas las cosas y alguien nos vendió la idea de que como había matado a dos en México era muy macho y entonces por eso quedó de presidente en la República de Guatemala o sea, esos son antivalores del reino versus los valores del reino con los que San Pablo estuvo lidiando la secularización también entonces, ¿qué tenemos acá? bueno Veamos otros elementos de las ciudades en donde se da esta, esta situación. Galacia, es una antigua región del Asia Central, del Asia Menor, ¿verdad? Denominada así en latín, la Galatia, en latín, después de que los gálatas, pueblo galo procedente de Europa, se asentaron allí a comienzos del siglo III antes de Cristo. Ah, o sea... Los gálatas venían precisamente de los galos de la región de Francia, que se asentaron entonces en una región eminentemente oriental. Además de los galos, muchos griegos se asentaron en la región. Principalmente ahí se asentaron un par de escuelas griegas. Allí estuvo por mucho tiempo una escuela estoica. Recuerden ustedes el estoicismo, del cual incluso el libro de los hechos menciona, ¿verdad?, Todavía hasta el día de hoy hay dichos, cuando un hermano es fuerte, no, no sufre, no llora ante las crisis, dice, ah, mantuvo una actitud estoica. Dice. ¿A qué se refiere? Que la escuela estoica decía que no había que sufrir. Y que la, la, la, la, la visión eh, podía mantener una, una postura de no al dolor. Y entonces por eso es una escuela de filosofía, hay mucho suplicio ahí, pero mantienen eh, la, la, la, la gallardía. Esas cosas se habían metido en esta región. Habían escuelas filosóficas, habían griegos y gente de origen europeo como los galos en este en este sentido. Por lo tanto, a los habitantes frecuentemente se les denom denominaba los galo grecos, galo grecos, ¿verdad? Entre la región de Galacia, pero también de la región de los griegos como tal. Estos a la postre fueron dominados por Roma a través de los gobernantes regionales desde el año 189 antes de Cristo, o sea, el siglo II antes de Cristo ya los romanos los habían conquistado. Galacia y esas regiones adyacentes que ustedes pueden observar se convirtieron en provincias romanas de Galacia en el año 25 antes de Cristo o sea unos 20 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? pensando que Jesucristo nació más o menos en la equivocación del año gregoriano 5 años antes ¿verdad? entonces 20 años antes de que naciera Jesús se forma la región romana ya romana después de haber pasado todos esos avatares se forma la región romana de las, de las Gálatas y Pablo funda iglesias en esa región en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe según Hechos 13, 14 hasta el 14, 23 que nos narra el primer viaje misionero de San Pablo o sea, San Pablo ya funda iglesias romanas en la región de Galacia lo único es que el trasfondo cultural de los habitantes de esta región es algo bien simbiótico o sea, un mix, ¿verdad? para que los patojos entiendan es un mix la simbiosis es un mix, ¿verdad? medio orientales, medio occidentales con la cultura griega conquistado por los romanos o sea, esto es un... Acabo de tener una muchacha de huésped en mi casa soy acompañante, amiga de una de mis sobrinas que estuvieron las dos aquí por 22 días. Su papá, gringo norteamericano, la mamá, china, y ella viviendo en Hong Kong, y hablaba nueve idiomas, y enseñaba nueve idiomas, ¿verdad? Mandarín, cantonés, coreano, griego, hablaba... Eh, Francés, italiano, portugués, español, su idioma inglés, ¿verdad? Ocho nueve idiomas hablaba esta señorita. Este es el mix que hay aquí en esta región. Otra vez insisto, el pendular es entre los judaizantes y los secularizantes. Y ahí se mantenía la iglesia pendulando, ¿verdad? Ahora, en la historia del cristianismo, En la historia del cristianismo, la iglesia ha pendulado bajo el mismo concepto. O legalista o liberal. Esa es la historia de la iglesia que pendula entre la iglesia legalista y la iglesia liberal. ¿Verdad? Entre la iglesia liberal, secularizada, mundanalizada y la iglesia legalista. Cuesta encontrar esos grupos piadosos que se mantuvieron equidistantes en la palabra de Dios. Ahora, vamos a pasar esto, yo después se los voy a dar. Ahora, veamos esto. Veamos las características, por ejemplo, de la fundación de la iglesia. Debido al trasfondo histórico tan rico, tan variado de la región de Galacia, la palabra Galacia tenía dos acepciones en los tiempos de San Pablo. En un sentido estrictamente ético, Galacia se refería a la región central de Asia Menor, habitado por un pueblo de origen celta, que emigraron de la región de Gales, hoy conocida como Francia, en el siglo III Cristo en el Asia Menor. O sea, tenía dos acepciones la, la, la connotación de la palabra Galatas o Galacia. Número uno, por sus antiguos habitantes y número dos, cuando Roma convierte esta región en una provincia romana, en ese año 25 antes de Cristo esta provincia no estaba poblada completamente por galos sino que tenían razas de otros lugares como la Licoamia Frigia, Pisidia o sea, no solamente es racial la, la forma como Gálatas debe de ser concebida, sino que multicultural ¿verdad? Ahora, eso quiere decir que San Pablo ya también se enfrentó a problemas que usted y yo tenemos. La globalización. La globalización. Hermanos, nosotros estamos lidiando con eso. Somos iglesias a veces multiculturales. Somos iglesias también multigeneracionales. ¿Verdad? La globalización es increíble, hermanos. Ustedes no se imaginan, pero cantamos Jehová es mi guerrero desde la Argentina a México, incluyendo el Triángulo Ischil con los hermanos Ischiles. O sea, Eso es parte de la globalización. Mire usted cómo se corrió, por ejemplo, el apostolado. Eso se globalizó de forma increíble. Se popularizó, digámoslo de esta manera. ¿Verdad? De forma increíble. O sea, las iglesias con cierto corte, por ejemplo, las iglesias con la teología de la prosperidad, se globalizaron. ¿Verdad? Usted va a una de las iglesias aquí en Guatemala, eh, eh, apostólica, va a la Argentina, hermanos, con características similares. ¿Por qué? Por la globalización. Con eso se enfrenta Pablo. Es que ahí hay otros hermanos de otras regiones, con otras cosmovisiones. ¿Sabe usted que uno no anhele tanto irse a los Estados Unidos a pastorear iglesias de hispanos? Son problemáticas Ahí hay salvadoreños Ahí hay ecuatorianos Ahí hay eh, peruanos Usted aquí se atreve a decir Sí, que Chávez tan ingrato Dígalo con hermanos que son miembros de su iglesia Que son venezolanos Y peor si tiene venezolanos aquí Y colombianos aquí Usted no puede hablar de política ahí eh, Con eso se encuentra San Pablo Con una, una comunidad de fe Multiconfesional multiracial, multilingüística, con diferentes nacionalidades, sin embargo, con denominadores comunes, sus pecados. Porque los pecados también son globalizados, ¿verdad? Ya son multinacionales, ¿verdad? Entre la herejía y la secularización. Esas dos palabritas no se les debe de olvidar a ustedes les voy a recordar el chiste aquel, se recuerda el de la palabrita, se los voy a recordar, ¿oyó? pero entre esas dos palabritas, son las dos palabritas que ustedes no deben de olvidar, Pablo se va a mover entonces, tratando de limar las asperezas con lo herético y con lo secular, esos son los factores con los que San Pablo se va a encontrar, esos son los desafíos que San Pablo va a encontrar también en este proceso.